Mujeres con Historia Hace unos días fallecía Anita Nombre en clave de una de las mejores espías rusas Tenía 93 años Y una vida llena de operaciones secretas Su mayor logro Y por lo que ha pasado a la inmortal leyenda de la inteligencia soviética Fue por evitar el asesinato de Joseph Stalin Franklin Delano Roosevelt Y Winston Churchill Durante la cumbre internacional de Teherán en Irán en 1943 hoy vamos a conocer su historia Goar Barnatian su verdadero nombre nació el 25 de enero en 1926 en la ciudad de Laninacán, Azual, Yunri en Armenia país que pertenecía en ese tiempo a la URSS Goar se trasladó con su familia a Irán siendo muy jovencita Y allí conoció con 16 años al que se convertiría en su marido, Gebor Barnatian, tres años mayor que ella, y un activista que lideraba un grupo antinazi. Goar se involucró en aquel grupo rebelde, formando parte de muchas operaciones. Ayudé mucho a mi marido en el trabajo, realizando operaciones secretas. Juntos compartimos fracasos y alegrías. En 1951 se instalaron en la Unión Soviética cuando fueron fichados por la Agencia de Inteligencia. La formación en idiomas era un requisito indispensable para ser espía y el matrimonio que se casó cuando Goar tenía 20 años se graduó en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Ereván. Ya estaban preparados para realizar sus primeras misiones en el extranjero. El peligro con el que vivían constantemente consistía en no bajar nunca la guardia. Nadie debía sospechar y mucho menos averiguar que eran rusos. Por tanto, debían desempeñar un papel muy discreto dentro de la comunidad en la que vivieran. No llamar nunca la atención y pasar lo más desapercibido posible. Esas eran algunas de las claves en la realización de su trabajo. A favor tenían que ellos eran un auténtico matrimonio de espías y no tenían que hacerse pasar por una pareja como en otros muchos casos nos ha relatado nuestro querido Fernando Rueda. casos en los que una pareja de espías terminan conviviendo juntos durante años manteniendo relaciones sexuales e incluso teniendo hijos cuando ni tan siquiera se quieren solo por mostrar normalidad y así realizar operaciones secretas sin levantar sospechas ...pero pese a las precauciones tomadas... ...el matrimonio corrió varios peligros... ...así lo cuenta Anita... ...fuimos invitados a una fiesta privada en un chalet... ...sabíamos que ese tipo de eventos... ...no está exento de sorpresas... ...como así fue mi marido se retrasó un poco y mientras le esperaba vi a la mujer de un antiguo funcionario estadounidense que había acudido a la fiesta el problema era que ella nos había conocido con una identidad diferente por tanto nuestra tapadera estaba en peligro para evitar cualquier contratiempo disimulé estar indispuesta a mi marido que acababa de llegar le informé de la situación se despidió de los anfitriones y rápidamente me acompañó fuera de la casa para acudir supuestamente al hospital ...lo que hicimos fue poner en pies en Polvorosa... ...lo más lejos posible. Muchas de las operaciones en las que fueron protagonistas... ...el matrimonio Bartanyan... ...están clasificadas como documentos secretos... ...documentos clasificados... ...documentos confidenciales... ...que estarán a buen recaudo... ...hasta que el gobierno de Putin... ...decida desclasificarlos. Pero se sabe por las averiguaciones realizadas por el historiador ruso Nikolai Dolkopolov que tras la Segunda Guerra Mundial el matrimonio estuvo durante unos 30 años trabajando como espías en países como Italia, Francia, Suiza, Grecia, Japón la India, China, el Líbano, Alemania Muchísimos Su mayor logro tuvo lugar en 1943 en la ciudad de Teherán, en Irán Aunque no sería hasta el año 2000 cuando se supo la envergadura de la misión realizada por el matrimonio Bartanian junto a otro pequeño grupo de espías, quienes impidieron la muerte de Stalin, Churchill y Roosevelt. No sabemos qué terribles consecuencias hubiesen tenido lugar si el complot nazi hubiese tenido éxito. Hitler tuvo la ambiciosa idea de acabar con tres de los máximos dirigentes de la Segunda Guerra Mundial. El plan se lo había propuesto el jefe de la inteligencia alemana, Ernst Kanterbrunner, y Hitler le había dado el visto bueno. La operación se llamaba Operación Winsbruck y consistía en asesinar o apresar a los tres principales líderes aliados, a Churchill, a Stalin y a Roosevelt. El encargado para realizar la proeza era el héroe alemán del momento... Otto Scorseni, conocido también como Scarface, como cara cortada. Scorseni había logrado rescatar junto a un grupo de hombres altamente entrenados... al fascista Benito Mussolini en septiembre de 1943. Este se encontraba recluido y vigilado en el Hotel Campo Imperatore a 2100 metros en el macizo del Gran Sasso en los Apeninos el rescate fue muy complicado pero el grupo de operaciones especiales alemán estaba altamente cualificado en sabotajes dominio de armas de fuego manejo de explosivos dominio de distintos idiomas y conducir toda clase de vehículos El grupo finalmente consiguió poner en libertad a Benito Mussolini, quien volvió a tomar el control del poder en Italia bajo el auspicio de Hitler. Por tanto, Scorseni fue condecorado con la Cruz de Caballero y el Führer le felicitó por su audacia y también por su valentía. Por eso, no había duda de que el hombre indicado para realizar la peligrosa operación Bismarck iba a ser Scorseni. No en vano, los aliados le pusieron a Scorseni el título de El hombre más peligroso del mundo el panorama pintaba muy oscuro durante la cumbre de Terán en 1943. era la primera vez que iban a reunirse los tres aliados para decidir la estrategia a seguir contra los nazis los alemanes en cuanto recibieron la información se frotaron las manos al ver la oportunidad que iban a tener podrían realizar jaque mate a los enemigos en un solo movimiento pero al igual que la inteligencia alemana se enteró de la reunión que iba a tener lugar en Teherán, las agencias de inteligencia aliadas también informaron del complot urdido por los nazis para asesinar o apresar a los tres líderes aliados la primera medida que tomaron fue cambiar de sede en un principio el lugar de reunión iba a ser la embajada americana Sita a las afueras de Terán la embajada americana estaba a las afueras de Teherán. era un punto débil por lo tanto Stalin sugirió reunirse en nuestra embajada soviética evitada la vulnerabilidad de la embajada americana se iban a reunir por tanto la sede rusa lugar mucho más protegido esa fue la una de las claves la otra encargar a Geborg y su equipo de espías entre los que se encontraba su más fiel y eficaz colaboradora Goar Bartanian, su mujer que descubrieron al destacamento nazi desplazado a la capital iraní para cometer los asesinatos la primera pista se supo gracias al agente soviético Nikolai Kurnetson quien son sacó a un alemán desplazado en la Ucrania ocupada este le confirmó la misión que iba a tener lugar Gebor junto a sus hombres averiguaron el paradero de varios operadores de radio alemanes que habían descendido en paracaídas cerca de Terán tanto los rusos como los ingleses interceptaron sus mensajes y los descodificaron en esos mensajes llegados desde Berlín confirmaron la llegada de un segundo destacamiento alemán liderado por Scorseni, encargado de matar a los líderes aliados por lo visto los hombres de Bartanian habían localizado a Scorseni siguiendo sus pasos mientras estuvo reconociendo el terreno en la misma ciudad de Terán parecía que los espías rusos iban a pillarles infraganti pero un operador alemán se las ingenió con un mensaje encriptado que envió a Berlín donde les avisaba que estaban siendo vigilados Scorseni, preocupado informó a sus superiores que una vez perdido el efecto sorpresa era muy difícil tener éxito con la misión y que prefería abortar la misma Hitler secundó la opinión de Scorseni y todo quedó en un susto <risa> Goar, Geborg y sus compañeros espían fueron felicitados y posteriormente condecorados El coronel Gebor recibió una medalla como héroe de la Unión Soviética en 1984... ...por los servicios prestados durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó con el matrimonio después de la guerra? Pues, después de la guerra, el matrimonio siguió trabajando en distintos países del mundo... ...espiando e informando a Rusia. Tranquilamente. Su esposo, Gabor, conocido como Henry, su alias de espía, fallecería en 2012 a los 87 años de edad. Y tanto Putin como Dmitry Mendejev presentaron sus condolencias a Gohar, su viuda, y calificaron a su esposo de genuino patriota y también de legendario agente de inteligencia. nuestra Anita en el mundillo del espionaje falleció el pasado 25 de noviembre a la edad de 93 años y Putin le rindió honores y recordó la gran aportación que había realizado recopilando y enviando información básica para los intereses y seguridad del país durante todos estos años. I was born in a Agradecer a mis compañeros que han estado fabulosos, Ana Rodríguez y José Manuel Gabriel su colaboración. Y deciros que lo que habéis escuchado pertenece a un programa de entrevista ruso de nombre impronunciable en el que entrevistaban al mismísimo coronel Geborg Bartanian. Hoy hemos conocido la historia de Anita, la espía que logró salvar a Stalin, a Roosevelt y a Churchill. No queremos imaginar qué hubiese ocurrido si Scorsini hubiese asesinado a los líderes aliados. Quizá la Segunda Guerra Mundial hubiese terminado muy diferente. Menos mal que Goar, Y de Bartanian, estuvieron allí para impedirlo.